...bancario De Santa Fe, Claudio Llegardi. Buen día, Claudio. Hola, ¿cómo t e v Américo? Buen día a vos, al equipo de la radio y a la audiencia. Fundamentalmente, queremos saber las razones del paro, lo que significa fundamentalmente esta lucha que han implementado ustedes. Bueno, nosotros mañana vamos a un paro total de actividades. c o n los bancarios del país t i e n e que ver con la falta de respuestas concretas que tiene que dar el sector empresario en varios temas. Uno, una diferencia salarial del año 2022. Otra es la p a r i t a r i a 2023, y después tenemos algunos temas como el impacto del impuesto a la s ganancia: s 8 de cada 10 bancarios pagan impuesto a la s ganancia. s El otro tema es la especialización del trabajo bancario que hacen algunas, algunos bancos con empresas que d e s c o n o c e n incluso hasta, hasta quiénes son, y lo q u i j o que no están por convenio colectivo bancario. Y lo, y lo también, que es muy importante, que estamos discutiendo, e n la ley de teletrabajo.、Eh, Que、eh, los bancos se niegan a dar información de los trabajadores que lo hacen, en qué forma, en qué lugar,、eh, digamos, y los datos, y, y sentarse a, a ver cuál va a ser el futuro de eso dentro del convenio colectivo. Estos son los temas más grandes que tenemos, más allá de otras particulares, chicas. Pero eso es el fondo de la cuestión de lo que va a ser、eh, la falta de respuesta que tuvieron los empresarios hasta ahora y la media respuesta que está programada para mañana. Todo lo bancario del país, jornada completa. Si nos acompaña el tiempo, movilizamos、eh, nosotros, la c i u n a d de Santa Fe y varias seccionales en cada sección. Claudio, en lo que hace al impuesto de la ganancia, un reclamo de todos los trabajadores, fundamentalmente cuando el impuesto,、eh, digamos, el trabajo, no, no, digamos, no, no, un impuesto para el trabajo, ¿no?、Eh, ¿Usted va a hacer un planteo que la, digamos, la parte empresarial se haga cargo, mientras esto salga una ley que modifique esto, que la, la, la parte empresarial se haga cargo del impuesto a la, del, del impuesto a la ganancia, concretamente? El compañero Palazzo y otros diputados nacionales presentaron un proyecto en el Congreso de Nación para tratar este injusto impuesto n j u s t o i y tener modificaciones. Eso hasta el 1 de marzo, que no a r r a、eh, n c a las asambleas legislativas ordinarias, no se puede tratar. Mientras esperamos eso, estamos diciendo que, como es tan fuerte el impacto, las empresas que están ganando bancarias cada día más se hagan par cargo de parte de ese impuesto con devolución a los trabajadores, porque si no. Ganan los bancos y perdemos los trabajadores, digamos. Ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Claro.、Eh, ¿Planteaste algo respecto al tema de lo que significa、eh, concretamente situaciones que se dan en、eh, el sector bancario? Que cada vez vemos que en los bancos hay menos gente y que, digamos, se va eh, eh, transfiriendo esa responsabilidad a empresas privadas. Eso, r e a m e n t e uno va a un supermercado, te ofrecen plata, todas esas situaciones que realmente les merece el, el accionar del trabajador bancario, ¿no? A v e r Eso llegó a una gravedad tal que, que hace pocos días、eh, el Banco Central tiene un informe reservado、eh, para que la gente conozca, hay 4.500 sucursales bancarias en todo el país. Los bancos privados pretenden cerrar 1.000 sucursales, prácticamente una de cada cuatro, y si hacemos el promedio en banco privado, hay muchas más. O sea, hay bancos que están cerrando sucursales, o t r a que no le s permite el Banco Central el cierre, pero dejan u n s o l o trabajador. Caso Banco Galicia en Santa Fe, b Ulevar Galvez,、eh, tenía 10 trabajadores. Como el Banco Central no le permite cerrar a sucursal por ahora, dejó todo un solo empleado, digamos, prácticamente está muerta la sucursal.、Eh, Santander cerró tres sucursales, Macro cerró una sucursal en Santa Fe. Digamos, hay bancos que unifican, digamos、eh, están maximizando ganancia s y cuando vos no tengas un banco para poder resolverlo en forma presencial, vos c l i e n t e Eh, empieza en tu periplo porque, digamos, el usuario, el cliente necesita hablar con un trabajador o una trabajadora para resolver problemas. Si no te mandan un 0800, todos sabemos cómo es eso, ¿no? No, no hay respuesta, s no hay soluciones y, y le aparece la gente. Y en el caso de nosotros, perdemos puestos de trabajo, ¿no?